El mejor hogar posible. Y seguimos avanzando pasito a pasito en el programa del día de hoy en esta tardecita. Y te cuento: el 28 de mayo es el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Esta fecha tiene como objetivo reafirmar y garantizar el derecho de todas las mujeres y niñas alrededor del mundo de gozar de una salud integral a lo largo de toda su vida. La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, en 1987, propuso instaurar este Día de Acción Global como recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres. Y trabajar en favor de su atención, prevención y tratamiento. Toda mujer tiene derecho a vivir una vida digna, saludable, con igualdad de oportunidades y sin violencias. En el marco de este próximo 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, el Foro Pampeano por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito está organizando una actividad para conocer de qué se trata. Vamos a hablar en este momento con Carolina Folmer. Carolina Folmer es licenciada en Trabajo Social y es integrante del foro. Y ya la estoy saludando. Buenas tardes, Carolina. Hola, Mari. Buenas tardes. Gracias por estos minutos para tu tiempo, mujer. Contanos de qué se trata la actividad que está organizando el foro Pampeano. Eh, bueno, Mari, como bien dijiste,、eh, el domingo, este domingo es 28 de mayo, es、sí. el Día Internacional por, de la Acción por la Salud de las Mujeres. Y desde el foro estamos organizando alguna、eh, jornada que va, se va a hacer desde las 4 de la tarde en la Laguna Don Tomás,、eh, donde vamos a estar con un stand brindando información. Y sobre la interrupción voluntaria de las mujeres、uh -huh. y sobre métodos anticonceptivos.、Eh, el STAN, un poco porque en realidad、eh, este Día de, de, de Acción por la Salud de las Mujeres、eh, se enfoca, si bien habla de la salud integral de las mujeres,、sí. se enfoca más en los、uh -huh. derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos.、Uh -huh. eh, porque, bueno, nada, a lo largo de la historia. Eh, estos derechos siempre han estado vulnerados en, en el grupo exclusivamente de las mujeres y de, las, y de, y de todas aquellas comunidades、eh, LGTBI. Entonces,、eh, hacemos foco un poco más que nada en los derechos eh, sexuales eh, y reproductivos.、Perfecto. Porque, bueno, en este día、eh, siempre lo que tratamos de, de favorecer es que, que las mujeres puedan conocer que. qué derechos tienen con respecto a su salud、eh, y qué recursos hay dentro de la salud pública como de la salud del subsector privado、eh, y cuál es la información que pueden acceder sobre, sobre estos recursos.、Eh, así que bueno, vamos a estar con un stand y, y con la idea de que, nada, de que las personas puedan pasar, puedan、eh, como es, eh, charlar con nosotras y asesorarse sobre sus derechos y sobre las atenciones que pueden Eh, que pueden acceder en el sistema de salud. Claro, perfecto. Entonces va a ser una, una, una jornada allí en la laguna, me dijiste. Sí, sí、eh, va a ser en la laguna,、eh, en la zona de. No sé un poco cómo, cómo describirla, pero va a ser、eh, cerca de la laguna,、eh, de, la, de la primer lagunita más chica,、sí. donde está. Eh, la zona de las cascadas y,、ah. como, y del parquecito, ahí nos vamos a instalar. Seguramente nos van a ver porque va a haber banderines,、sí. va a estar la bandera del foro, va a, estar la, va a estar el stand. Y bueno, cualquier persona se puede acercar como para recibir asesoramiento, para buscar、eh, también preservativos.、Eh, vamos a estar como brindando información sobre todo esto. Sin duda, sin duda que es el derecho a la información, también tiene que ver con esto, ¿no? Con que las mujeres、claro. también conozcan、eh, cuáles son sus derechos y para poder ejercerlos. Así que me parece fantástico. Entonces, claro, a partir de las 16 horas en la Laguna Don Tomás van a estar visibles como para que todas y todos los, las encontremos y, y compartir un rato desde la tarde del domingo. Que bueno, si está lindo,、eh, hay mucha gente circulando por esa zona de la, de la laguna los domingos. Así que allí será la jornada, entonces, en este 28 de mayo, Día de Acción por la Salud de las Mujeres, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Estamos entonces invitando a todas las personas a que se acerquen el domingo, ¿verdad, Caro? Claro, claro, Mari. Bueno,、eh, bueno gracias por, por el espacio y, y, bueno, nada, esperemos que, que, que el tiempo la gente、acompañe. se pueda acercar. Sí, que, que el tiempo acompañe. Claro, también. El, y el, que el tiempo acompañe, porque、sí. la verdad que estamos mirando que estábamos un poco. Poco grises, pero sí, bueno, supongo que la laguna siempre es un lugar que sí, convoca. Sí, que... sí, absolutamente. Caro,、eh, gracias por, por estos minutitos con tu tiempo, mujer, y con la información.、Sí. Y bueno, reiteramos entonces la invitación, ¿sí? Para el domingo.、Eh, gracias, Caro, hasta la próxima. Bueno, un beso y gracias, Mari, por el spam. Chao, chao. Carolina f o l m e r es, como dije, licenciada en trabajo social y es integrante. ...del Foro Pampeano por el derecho al aborto legal, seguro y...